Ciertamente, les hemos revelado un libro, el Corán, que les supondrá honra y honor si lo siguen. ¿No razonarán, pues, y creerán en él? ¿Cuántas poblaciones injustas que negaban la verdad destruimos, e hicimos surgir después a otros pueblos en su lugar? Y cuando advertían nuestro castigo, corrían para escaparse de él. Entonces, ¿cuántas poblaciones injustas que se les decía con ironía no corran y vuelvan a sus placeres y a sus hogares para que sean interrogados acerca de ellos entonces decían ay de nosotros ciertamente hemos sido injustos y no cesaban de lamentarse hasta que acabamos con ellos y quedaron reducidos a cenizas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 Les espera la destrucción y la perdición por lo que le atribuyen a Alá. Y a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y quienes están junto a él, los ángeles, no desniñan adorarlo ni se cansan de hacerlo. Lo glorifican noche y día sin descanso. ¿Acaso las falsas divinidades de la tierra que adoran son capaces de resucitar a los muertos? Si hubiese en los cielos y en la tierra, otras divinidades además de Alá, habrían roto su orden y armonía. Glorificado sea Alá, el Señor del trono. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. Nadie puede cuestionar lo que hace, mientras que sus siervos sí si serán cuestionados. ¿Acaso adoran otras divinidades fuera de Alá?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 ¿Este es el que habla mal sobre nuestros ídolos? Y no creen en el clemente cuando se les menciona, ni creen en su exhortación. El hombre ha sido creado impaciente. Les mostraré las pruebas de mi poder. No quieran, pues, precipitar mi castigo. Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes. ¿Cuándo tendrá lugar la promesa de la ley?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 pues y ciertamente guiamos a Abraham antes de conceder la Torá a Moisés y a Aarón pues sabíamos bien que era merecedor de ello recuerda oh Muhammad cuando Abraham preguntó a su padre y a su pueblo qué son esas estatuas que adoran le dijeron encontramos a nuestros antepasados adorándolas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 y por Alá, que tramaré algo contra sus ídolos cuando les den la espalda. Y cuando se hubieron alejado, rompió a los ídolos en pedazos, salvó el mayor de ellos, para que pudieran dirigirse a él e interrogarlo. Cuando vieron sus ídolos destrozados, dijeron, ¿Quién ha hecho esto con nuestros ídolos? Tiene que ser un injusto. Quienes habían oído a Abraham tramar contra los ídolos, dijeron, Oímos a un joven al que llaman Abraham hablar mal de ellos. Quienes tenían más poder dijeron: Tráiganlo ante la gente para que sean testigos en su contra. Entonces le preguntaron: ¿Has sido tú quien ha hecho esto con nuestros ídolos, Abraham? Abraham contestó con ironía: No, ha sido este, el mayor de todos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 Abraham les dijo Adoran entonces fuera de Alá algo que no tiene poder para beneficiarlos en nada ni para perjudicarlos Aléjense de mí ustedes y lo que adoran en vez de Alá es que no razonan Dijeron Quémenlo en una hoguera si quieren proteger a sus ídolos Y le dijimos al fuego Sé frío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 ciertamente es ido de los injustos y respondimos a su súplica y lo libramos de su angustia así es como salvamos a los creyentes y recuerda a zacarías cuando suplicó a su señor diciendo no me dejes solo sin descendencia aunque tú eres el mejor de los herederos y respondimos a su súplica y le concedimos a yahia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 pero los pueblos se dividieron con respecto a sus creencias y todos retornarán a nosotros para ser juzgados quien haya obrado rectamente y haya sido creyente verá sus esfuerzos recompensados el día del juicio final y estos quedarán registrados y decretamos que ningún pueblo al que hubiéramos destruido por negar la verdad regresaría a este mundo antes de la liberación de las tribus de Gog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 Fuimos injustos. Se les dirá: Tanto ustedes como lo que adoraban fuera de Alá serán el combustible del fuego del infierno donde entrarán y arderán. Si sí, realmente los ídolos que adoraban hubiesen sido verdaderas divinidades, no habrían entrado al fuego. Mas todos permanecerán allí eternamente. Allí exhalarán fuertes quejidos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 ciertamente escribimos en los libros sagrados que revelamos tras haberlo registrado antes en la tabla protegida que mis siervos rectos y virtuosos heredarían la tierra del paraíso en verdad en este corán hay un claro mensaje para los siervos que adoran solamente a alá como él ha ordenado y te hemos enviado oh muhammad como misericordia para los mundos de los hombres y de los jinn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 y no sé si el castigo que se les ha prometido está cerca o lejos realmente él conoce lo que dicen públicamente y lo que ocultan e ignoro si los está poniendo a prueba dejándolos disfrutar durante un tiempo el profeta rogó a Alá diciendo Señor juzga entre nosotros con justicia nuestro señor es el clemente